Son los seres invisibles, bueno, invisibles no para todos, pero son seres míticos, son seres legendarios, son seres que existen por lo menos, por lo menos, en alguna tradición. Vamos a hablar de los elfos con Javier Arrez. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar con vosotros. Ay, Javier, que confío en ti. A ver si tienes ah. esa fórmula mágica. Que nos pueda llevar a otra existencia. En el libro que tú hiciste hace poquito y que se ha publicado, mm -hmm. Magia y religión en nórdicas, tú hablas de los elfos, porque sí que es cierto que los elfos, como tradición, como mito y como leyenda, parece, aunque yo no sé si tiene su origen ahí, pero parece que nos remite un poco a los países nórdicos. Sí, sí, efectivamente, es de ahí donde, de donde proceden. Hay una podríamos hablar de los elfos, un primer momento histórico que es la mitología nórdica, y luego cuando los países nórdicos se cristianizan, los elfos van cambiando. pero están, están ahí, están en los textos eh, que cubren la, la mitología nórdica. ...que fueron escritos ya durante la cristianización... ...pero aún conservan buena parte del aroma de la mitología... ...y bueno, pues eran unos seres, unos seres luminosos, ¿no?... ...de los muchos que entre los nórdicos habitan... ...pues nada más y nada menos que nueve mundos... ...de los cuales nosotros solo, solo somos unos son ...somos el Manaheim, el mundo de los hombres... Midgar el mundo del medio... ...pero por encima y por debajo, según los nórdicos... ...pues había otros tantos ocho, ocho mundos... ...cuatro arriba, cuatro abajo... ...donde vivían todo tipo de seres... ...y fíjate, había unos elfos de la luz... ...por decirlo así, que vivían en un mundo llamado Alfheim eh, por encima de ellos estaban los Vanaheim el mundo de los ríos Svanes y podríamos decir yo creo que los imaginaban como en las partes más altas de la atmósfera porque eran como seres de luz y luego estaban los Los elfos oscuros, los eh, la gente de Svartalheim, que es, eh, significa eso, mundo de elfos oscuros, que no es que fueran siniestros o malos, sino que eran oscuros precisamente porque estaban alejados de la luz. Así que esos seres sí tienen un... un, un eh, digamos que su raíz está en esa mitología nórdica, que bueno, cuando se cristianizan, pues evidentemente el personaje en sí va cambiando. No son los únicos habitantes de los bosques, eh, aunque también tenemos una imagen de ellos eh, positiva, pero también tienen esa negativa, no sé por qué tiene un halo de positividad ¿a qué se debe? bueno pues eh, yo creo que un poquito al cine un poquito a la leyenda, a la novela pero en origen, eh, los elfos quiere ser porque eh, ¿cómo se describen esos mitos y en esas leyendas? Pues mira, en un principio, entre los nórdicos, eran como seres superiores, no llegaban a la categoría de dioses, por decirlo así, pero eran gente sabia, gente que cuando eh, se aparecía, aparecía con, eh, con, con gesto eh, pues prácticamente como jóvenes eternos, que vivían mucho tiempo, no es que fueran eternos, sino que vivían durante mucho tiempo en una especie de estado perenne de juventud. Y asociados, como os digo, a la luz, y asociados sobre todo a un dios, que era el dios Frey, eh dios de la fertilidad, un dios bueno, ¿no? entre tanto dios guerrero como uh -huh. Dintor que se dedicaban a machacar a todo el mundo, pues Freire era un dios de la fertilidad, y era un poco pues el que el que el que era el jefe no de, de los de los elfos, de modo que eran entidades benéficas. Fijaros que, eh, que incluso se les rendía culto. Estaban asociados a los antepasados, a la fertilidad. Y eh, a finales del otoño, las mujeres de todas las granjas, entre los países nórdicos, durante el mundo pagano, organizaban lo que se llama el Afblod, una especie de, de rito en el que no podía entrar nadie que no fuera de la casa y eh, bueno, pues estos eh, seres se les dejaban ofrendas en, en, en las colinas donde supuestamente vivían en los lugares donde supuestamente vivían e incluso tenemos crónicas de, de obispos y de eclesiásticos que, eh, que, que le echan en cara a algunas mujeres eh, que todavía siguen con esa tradición, es decir que ese culto siguió, lo que pasa es que ese aspecto luminoso por decirlo así, pues va cambiando los elfos eh, cuando, cuando llega el cristianismo cambian, primero porque la fe los, la, esta fe nueva les ve como algo un poco satánico, ¿no? Como, eh, como ni ángeles, ni como demonios. De hecho, como no pueden acabar con la creencia, porque es muy arraigada, eh, eh, surgen dentro de, de, de la cosmogonía cristiana de estos países, pues formas de explicarlo. Por ejemplo, en Islandia se dicen que eran ángeles que no se alinearon, neutrales, ni del lado de Dios, ni del demonio. Así que en vez de echarlos a, al infierno, pues los echaron a la tierra y estaban ahí invisibles. Otro cuento, pues decía que Eva eh, recibió la visita de Dios, pero como algunos de los niños estaban sucios, se los escondió y Dios como castigo le dijo bueno pues estos niños van a permanecer ocultos para siempre, otros decían directamente que eran demonios que eran criaturas asociadas a lo demoníaco y por ejemplo los elfos masculinos eran asociados a los íncubos como grandes seductores que eran, ya os digo que se presentaban supuestamente con como, como doncellas y jóvenes hermosos y algunos incluso llegaban a decir que eran hijos de Lirit, ahí a partir de ahí a partir de, de la edad media la cosa empieza a cambiar ya parece un poco que el momento en el que llega el cristianismo Eh, Javier, en ese momento se convierten un poco los elfos parece que se unen las figuras de los elfos y los íncubos y los úcubos un poquito son parecidos Sí, sí, sí, por eso, porque desde un principio como se les veía ya eh, en, en, en tiempos paganos se les veía como alguien hermoso asociado a la luz la, la presencia de un elfo, bueno, pues debería dejar atónitos no aquellos que los veían hay videntes, luego hablaremos de ello, también hay gente que todavía todavía hoy cree verlos. Entonces, tenían fama de seductores, es decir, de quedarte fascinado con tu, con su visión. Eso fue derivando cuando el cristianismo llegó y, y esa seducción se hizo más peligrosa y los elfos ya eran gente peligrosa que seducía a las personas, las secuestraba y se las llevaba a su mundo o en algunos casos hay baladas, baladas medievales muy antiguas en las que algunos elfos utilizan su magia, utilizan un cuerno mágico o, o, o, o, o su propio canto, su canto que embelesa para atraer a las mujeres y cada mujer que atraían, pues uno las convertían en rocas, otros las decapitaban, bueno, en, en algunos cuentos son bestiales y, y, y el fin de, de las mujeres a las que atrapa por decirlo así pues son son terribles, es decir que ese aspecto benéfico, pues evidentemente va cambiando, y uno de esos aspectos maléficos es ese aspecto precisamente de, de, de seductor no en, en, el que, en el que se convierten en, en eso, una especie de, de barbazules que van atrapando a las mujeres mortales y acabando con ellas la religión y el sexo siempre con, con esa, ese antagonismo Yo la, ima, la última imagen que tengo de Elfo, son súper guapísimos, del Señor de los Anillos, los chicos, claro. las chicas, la inmortalidad, imagínate, pero es que también eh, yo no sé hasta qué punto es cierto que están muy relacionados con magia, como que ellos pueden hacer algo, algún conjuro, algo especial. Absolutamente, absolutamente, hay una magia de los elfos eh, Una magia que se llama Que incluso en, en algunos textos medievales Tiene nombre, se les llama entre los anglosajones Siden o Sitsa Que es una palabra que entronca con el nórdico Seid, era una forma de magia Que también se practicaba entre los humanos Pero ojo, generalmente las mujeres nórdicas Una especie de, sacer, de sacerdotisas Que estaban muy bien consideradas en su sociedad Y que eran capaces de entrar en contacto Con estos y otros espíritus Su magia es la magia del encantamiento De la seducción de la ilusión, pueden hacerte ver lo que ellos quieran, ¿no? Ese es un poco el, el, el sentido de la magia entre los elfos y luego más adelante adquieren ese matiz negativo y esa magia puede ser peligrosa. Por ejemplo, fíjate, acabas de mencionar a los elfos del Señor de los Anillos y siempre que asociamos a elfos no solamente con el Señor de los Anillos, o sea, el Señor de los Anillos recoge como bien sabéis, tradiciones eh, que existen ¿no? en la Europa nórdica, en Finlandia, en Noruega, Suecia, etcétera, Aparecen como arqueros. Como arqueros eh, que no yerran el tiro. Bueno, pues eso está muy bien tomado de la, del folclore y de la mitología. Los elfos son excelentes arqueros. Lo malo es que si eres el, el, la víctima o el objetivo de una flecha de, de un elfo, es más que probable que enfermes. ¿No? Era una de las cosas que más se temía en la Edad Media, que fueras disparado por un elfo. Cuando la gente tenía Eh, ...dolores como reuma... ...o les salía algún tipo de prurito en, en la piel... O, o, o, ...o dolores de ese estilo... ...de articulaciones, etcétera... ...ellos pensaban que un elfo les había... Eh, ...hecho un elf shot, un golpe de elfo... ...y que habían disparado una flecha... ...la flecha invisible se quedaba dentro de... ...de esa herida que les dolía claro, no había herida porque son dolores pues muchas veces eran dolores reumáticos entonces pensaban que la flecha mágica invisible se había quedado adentro y que había que extraerla eh, eh, con magia, fijaros también que cuando los agricultores tanto en Inglaterra como en los países nórdicos encontraban las puntas de flecha de, de, del paleolítico, etcétera puntas de flecha reales, que ahora mismo las tenemos en los museos, pues ellos pensaban al ver ese pequeño tamaño y que eran de piedra y tan extrañas y curiosas que eran de los elfos, y entonces las engarzaban en un hilo de plata porque pensaban que esas flechas tenían un poder mágico y por ese poder de simpatía tener una flecha de elfo que eran eso como os digo pues flechas de piedra no de, de, de, del, del paleolítico del neolítico etcétera pues las, las tenían como talismanes eh, que les podían defender de ellos ¿Tienen algo que ver? Porque parece que también coge la leyenda de las damas blancas en el cristianismo o en el mundo occidental, coge un poquito esa tradición, ese mito y esa leyenda nórdica. Parece que se fusionan o que se utilizan cosas en esas eh, tradiciones, en esos mitos que hay en nuestro mundo de las damas blancas. Sí, sí, efectivamente, ese es un, un nombre con el que se conoce a los elfos, en algunos casos, como os digo, fijaros que la imagen del elfo seductor es bastante maléfica, es más, eh, digamos, más positiva la aparición de las, de las damas blancas. Cuando aparece una dama blanca, generalmente, aunque son también capaces de mandar enfermedades, pero se creía, sobre todo en Holanda, Alemania y en otros lugares de, de Escandinavia, que cuando una peste y alguna enfermedad eh, asolaba una aldea o asolaba un territorio, las damas blancas aparecían a la gente que podía verlas para enseñarles los remedios, porque ellas conocían eh, al, al ser también las que podían mandar la enfermedad, conocían los medios de curarla, entonces la visión de una dama blanca era algo muy esperado por aquel que se consideraba pues mago, hechicero vidente, etcétera, porque traían conocimientos, fíjate además muchos antropólogos creen ...que, eh, como os decía antes... ...las sacerdotisas en el mundo germánico... ...eran gente muy bien considerada... ...hay enterramientos riquísimos... ...de gente que eran eh, tenidas por... ...de mujeres tenidas por sacerdotisas... ...y eh, muchas de estas mujeres cuando morían... ...se las enterraba con un boato impresionante... ...pero no solamente eso... ...después de morir se les dejaban ofrendas... ...y pensaban ellos... ...que con el tiempo, según les iban dejando ofrendas... ...estas mujeres se convertían en elfos... ...y que eh, se habían convertido en esa especie... ...que estaba un poco por encima de la humana... ...y se convertían en eso... ...algunos caudillos, por ejemplo, algunos... ...yar, algunos eh, eh, jefes poderosos... ...también a, la, a su muerte podían convertirse... ...en estas criaturas, ¿no? Bueno, pues se decían... Que en algún momento dado se podía ver una especie de neblina que salía de la, de la tumba, del túmulo en el que estaba enterrada esa mujer, esa sacerdotisa que se había convertido en elfo y era el momento en el que se podía entrar en contacto con ella para que se que contara sus saberes. Y hay ciertas enfermedades también que están muy relacionadas con los elfos, ¿no? Sobre todo en tradiciones anglosajonas y escandinavas que antes mencionabas, pero que, que los asocian totalmente. ¿Eso porque es? Pues sí, como os decía, mmm, acaban convirtiéndose en una especie de entidad que está entre el ángel y el demonio, que ni es una cosa ni otra pero eh, aunque digamos que los teólogos cristianos de esos países del norte admiten su existencia, es decir, ellos piensan que sí, que existen no, no, no lo niegan, no dicen las tradiciones paganas están absolutamente equivocadas no, admiten que existen, pero claro, les dan ese matiz como diciendo son peligrosos, y eso pues acaba evidentemente calando en el, en, en el pueblo ¿no? y hay una serie de enfermedades que son atribuidas a ellas entre ellas, por ejemplo, el sonambulismo y las pesadillas y todo lo que tenía que ver con afecciones del sueño también eh, eh, con, con enfermedades del cabello había una enfermedad llamada de la trenza polaca en el siglo 18 una enfermedad eh, que tiene que ver una enfermedad cutánea y del y del cabello que el, el cabello se convierte en algo muy muy pues como una maraña de pelo realmente extraña y esto era atribuido a las pesadillas a las meir, a las nightmares como se, como se dice todavía en, en inglaterra que eran eh, en origen eran elfos que se sientan sobre tu pecho cuando duermes y te provocan pues pesadillas enredan El pelo a las personas, pero también eh, a los animales. En Alemania, por ejemplo, se les llama mar o nastal, elfo nocturno, y eh, pues aparecen, en algunos casos, aparecen dibujadas como mujeres delgadas, vestidas con camisón, con largas uñas, con una cabellera eh, negra y larga, y que, bueno, pues durante la noche pues se dedican a asustar a, a los a los humanos. Esa es una de los de los eh, de las enfermedades que podían provocar. Fijaros, tenemos todavía encantamientos para tratar de acabar con esas pesadillas, con esos elfos nocturnos. Hay una oración, por ejemplo, que dice elfo grande o pequeño, no te quedarás más hermana y padre del elfo, saldrás por la puerta, madre del duende, drude y mare, saldrás por el techo, que la mare no me oprima, que el drude no me pellizque que la mare no me cabalgue, que la mare no me monte, elfo de nariz torcida te prohíbo que soples. Atención fijaros que la, la belleza por un lado de este de este texto que en algunos sitios estoy convencido de que todavía habrá oraciones similares porque eran muy muy muy populares y todavía existen creencias en algunos sitios relacionadas con los elfos. por ejemplo en Islandia, exactamente la experiencia sigue bastante viva pero que muy viva. Hay una cosa, por ejemplo ya os, dijo, ya os digo que eh, que, el, que, el, que el elfo como tal de, de pasar de un ser benéfico y de la luz acaba tomando esos matices más oscuros con lo cual, eh, la gente de todos los países nórdicos no se atreve a utilizar ya esa palabra, sino que les denomina de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo pues eh, los vitra, entre los escandinavos, o los las los espíritus de la, de la tierra y, eh, eh, bueno, pues todavía están convencidos de que existen, los irlandeses sobre todo, los ...sitlandeses son una gente muy, muy peculiar... ...fijaros, os cuento alguna anécdota... Eh, ...están tan convencidos de que existen... ...la mayoría de la población, otros no... ...pero una inmensa mayoría que, una que en estadística... ...nos sorprendería, cree que existen... ...y en algunos casos, por ejemplo... ...cuando se encuentran haciendo obras públicas... ...y tienen que atravesar una colina... ...que tradicionalmente es un hogar de, de, de elfos... ...entonces lo que hacen es desviar la obra... ...para no molestar a los elfos que viven dentro... ...hay montones de anécdotas en este sentido... Eh, y el Ministerio de Obras Públicas islandés, además, lo tiene en cuenta y lo hace perfectamente bien para no molestarlos. Y en esto algunos... en el tiempo actual, eh? no, No, el... no estamos sí, hablando no. de algo que pasara. No, no, no, no. no. O sea, es una carretera. creencia que se manifiesta ahora y estamos sí. hablando de, eh, bueno, pues nada más y nada menos eh, que de obras públicas eh, de un ministerio que toma en consideración y actúa en función de esa creencia carreteras actuales, incluso hay casos en los que los obreros dicen que al irse acercando a las colinas, eh, haya más accidentes, eh, las máquinas empiezan a fallar, etcétera. Es algo que creen a diez juntillas, totalmente. Y además, fijaros que hay mucha gente todavía en Islandia, que asegura que tiene el don de la doble vista. Es una expresión que han heredado de los escoceses, la doble visión, no lo, ver lo que los demás no ven. Y aseguran que pueden ver a la, a la, a la gente invisible y siguen prácticamente con las mismas tradiciones, las mismas costumbres Que, que, que la de esos vikingos, ¿no? Al fin y al cabo, el islandés es el idioma más antiguo, el más parecido al nórdico antiguo que se conserva. Es un arcaísmo absoluto. Y los islandeses viven en una isla en la que fantasmas, espectros, elfos, enanos, etcétera, conviven con ellos, espíritus de la tierra, perfectamente, y, y para ellos es algo de lo más normal y de lo más habitual. Y una cosita. Eh, también se decía que había alguna gente élfica, algunos elfos que tenían relaciones con humanos. En sí. Islandia todavía se sigue pensando eso o eso ya no? Pues eh, no tengo constancia, no sé decirte ni si, ni que sí ni que no, porque no tengo constancia de que haya salido ninguna noticia al respecto, pero que evidentemente, ya que hay eh, elfos seductores eh, que, bueno, que tienen relaciones con los seres humanos, pues hay montones de historias, sobre todo en el folclore, sobre eh, gente mixta, por decirlo así, por ser con seres humanos que eh, bueno, pues tiene el aspecto de un ser humano pero que tiene esa otra naturaleza eh, élfica, ¿no? por ejemplo hay una saga, la saga de Cidrek uno de estos escritos eh, nórdicos en los que se habla de un elfo que embaraza a una reina, la reina Odai bueno, pues el hijo es Hagen, que es un héroe de, de, de la saga que tiene poderes especiales precisamente por esa naturaleza élfica ¿no? de, de su padre, otra por ejemplo la saga del rey Rolf Hagrid eh, el rey Helgi fuerza a una elfa, en este caso es al revés, uno de los pocos casos, es el ser humano, el rey en este caso, el que violenta a una elfa y la deja embarazada, de ese de esa unión nace Skull una mujer que es una maga impresionante, que no se la puede vencer en batalla y que fíjate si es poderosa, que es capaz incluso de resucitar a los guerreros caídos en un combate para que sigan combatiendo eh, después así que, eh, pues eh, ellos creían en que sí, en que podía haber esa eh, comunión entre, entre, entre elfos y seres humanos manos y que hubiera, pues, eh, hijos, ¿no?, de esos productos, de esas relaciones. Los habitantes de los bosques, eh, los legendarios elfos, esta noche en La Rosa de los Vientos con Javier Arias. Eh, Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, por lo menos en ese mundo no están confinados. Un besito. <risa> Eso es. Venga, un beso y un abrazo muy fuerte.